el chamán llegó a la casa para realizar una, una limpieza y recibió una pedrada en la cabeza. Así que este chamán llegó a la conclusión de que necesitaba refuerzos. Así que a un casco. A un casco. Así que llamó a diez monjes. ¿no? Vaya. Y, ¿Sin cascos? Sin cascos. Bueno... Los 10 El chamán pero y los diez monjes. de béisbol para devolver las piedras. Oye, que y...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 ...directamente... ...bueno, más o menos lo has estado diciendo, ¿no?... ...que el, el propio imperio afectara a la sequía... ...sino que le afectara a otro... ...y los, los movimientos de contingentes humanos... ...que eso también afectó luego... ...claro, que al final se desplazan... La ...por la ejemplo, cruzada. uno de los casos que no he dicho... ...que también lo ponen como ejemplo... ...y que también fue un colapso de otra civilización es la sequía de la civilización maya que también la sufrió o sea, es, sí, que pero, pero es que no un factor importante o sea, también. por ejemplo el desplazamiento de mongoles lo de los unos eh, es decir los pueblos de cada de los pueblos sí, de claro, Dar, es están motivados por que en los sitios donde origen fallan y se desplazan sí, y entonces eso, genera es. una presión sobre otros sobre otros pueblos con Almadía rosaventos nos dice Gilbert Stástico Manuel un murra por ti. pese al cascazo que llevas estás ahí aguantando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 Lo que ha parecido ahora es algo muy interesante porque no se sabe, mmm, aunque en Axum tenemos la gran, el gran campo de las estelas donde hay unos grandes eh, monolitos que son absolutamente espectaculares, hay una necrópolis ahí regia impresionante, eh, lo que no se sabe muy bien es la, qué religión tenían antes de que llegara el cristianismo.